Estamos en comunicación con Néstor Bruno Presidente del Tren Patagónico eh, Néstor, ¿cómo estás? Muy buenos días Te saluda Vilma Benavides Buen día Vilma, muy bien, gracias Buenos días Néstor eh, te, te llamamos para hablar Un poco sobre y despejar dudas Que nos cuentes eh, Cómo se dio lo de proponer El vagón Y dudas que tenemos, así como por ejemplo ¿Qué donaciones son las que va a estar llevando El vagón? Eh... Bueno, en primer lugar, eh, nosotros hemos eh, recibido varios llamados de, de distintas localidades uh -huh. de la línea sur que estaban juntando, eh, recole recolectando cosas para mandar a la comarca. En principio había, en algunos lugares, camionetas y camiones que estaban dispuestos ahí y disponibles para llevar cosas, pero se fueron juntando... Eh, muchas este, derraciones y, y, y empezaron a tener problemas con la cantidad de vehículos para llevar las cosas entonces sí. empezamos a, a, a percibir esto y nos empezamos a llamar de distintos lugares para, para consultar si había posibilidad de poner este, algún vagón eh, desde San Antonio en principio nosotros en San Antonio no teníamos ningún vagón eh, disponible operativo pero eh, Así que como fue todo un medio imprevisto teníamos que ver este, cómo cómo hacer llegar un vagón a ese lugar. Mm. Eh, nosotros teníamos otro vagón en en Bielma pero que estaba ocupado. Así que bueno para dar una una solución eh, lo más rápida posible lo que hicimos fue descargar el camión el vagón que nosotros teníamos en Bielma y lo pusimos a disposición para para poder comenzar a cargar desde Bielma. Este, y después en San Antonio y en algunas localidades intermedias que también contaron algunas cosas y después en Jacóvasi y en Vilcanesio aparentemente hay bastantes cosas para llevar así que estamos sí. evaluando si poner un, un vagón más en Jacóvasi bien eh, perdón Néstor y disculpa mi ignorancia con con al respecto eh, pero por ejemplo Entonces, lo que pusieron ustedes es un vagón más al tren. O sea, está el tren con los pasajeros que viaja un viernes que sale el tren eh, de acá de Viedma hacia Bariloche, si no me equivoco. Y ahí, hay o sea, a ese tren le agregaron un vagón más. Que ese vagón sería de qué tamaño más o menos? ¿Qué ah, es, es, es, exactamente. Al, al tren de al tren de pasajeros que sale de Viedma... Sí. Eh, ...que sale con, con pulman y con Primera... ...lo que hicimos fue ponerle un vagón esta... ...que es un vagón de carga... Uh -huh. ...que es un vagón como, como lo de pasajeros... ...pero cerrado, es un, un vagón que... Este, ...es un furgón... Eh, ...cerrado... ...entonces este, lo que hicimos fue... ...es un vagón de carga... Eh, a, ...adicionarle un vagón de carga... Uh -huh. ...en Viedma para que... ...empecemos a llevar cosas desde Viedma... ...hasta... Este, ...hasta donde se complete... Yo creo que, por, lo, por los comentarios que tengo, nosotros a las tres de la tarde pusimos una hora a tope para que la gente, no la gente, sino las instituciones que están ocupándose de recolectar las cosas, sí. este, nos, nos digan la cantidad de bultos que tienen. Entonces, eh, por lo que estoy este, recapitulando, por ahí comentarios que me llegan, en Jacobacci y en Vilcaniceu aparentemente hay muchas cosas para llevar, uh -huh. así que estamos evaluando de enganchar un segundo vagón en Cacovasi, si es que haga falta. Bien, bien, está, bueno, muy buena la movida que que, que están organizando, eh, y acá con respecto a las donaciones que llevan, que era otra de las preguntas que, que, que, bueno, que nos llegaban, es, las donaciones que van a estar, que salen desde acá, son todas las que se están recaudando, reca reca por ejemplo, las de, las de la universidad, o son, por ejemplo, vecinos autoconvocados, organizaciones diferentes. No, no. Eh, nosotros lo que pedimos era de que mm, centralicen todo en un organismo, puede ser eh, no sé, la universidad, la municipalidad, sí. bombero, no sé, hay, hay alguien que se ocupe de eh, centralizar todas las donaciones en ese lugar. Uh -huh. Y que en ese lugar se comuniquen con la estación que corresponda, o sea, si, si están en, en Viedma, se que comunicar con la estación de Viedma, uh -huh. y este, hablar con el jefe operativo para que él disponga de un lugar para la cantidad de cosas que haya. Y, y también dejar lugar para el resto de las situaciones que este, ya nos, nos dijeron que tienen entonces este centralizamos todo en la, el operativo en Bielma para que de ahí distribuyan lo, la capacidad de las cosas que que hay ¿verdad? ya sabemos que por ejemplo en San Antonio hay más o menos medio vagón de como para ocuparlo en San Antonio entonces el otro medio vagón lo vamos a tener que distribuir entre Viedma y el resto de las localidades. Bien. Bueno, ya más o menos nos va quedando claro de cómo, cómo se está organizando todo. Eh, cambiando de tema, podemos cambiar de tema, te puedo hacer otras preguntas que tienen que ver puntualmente con el funcionamiento del tren. Sí, sí, sí está a mi alcance la respuesta. Sin <ríe> Perfecto. Me han llegado comentarios, ah, me han llegado comentarios. No, si, siento siempre escucho. Yo todavía no tuve la oportunidad y el placer de viajar en el tren, de hacer el recorrido eh, de oyentes, de personas que escuchan la radio, de que el tren es un viaje único, inolvidable, eh, que es una experiencia que vale la pena vivir por los paisajes que se ven. Y quería preguntarte hoy en día cómo cómo están saliendo los viajes con cuánta capacidad están contando de pasajeros para salir y cómo, cómo es todo eso sí eh, con respecto a, a, al paisaje sí la verdad que tenemos la, la suerte de tener una provincia que tiene tiene todo tiene todo y el recorrido del tren que es, es, es el único tren que recorre una provincia desde de, el mar hasta la cordillera, Este, tenemos la satisfacción de poder recorrer todos estos distintos paisajes desde el mar, la estepa, eh, el, el, la zona de transición y el bosque y uno cuando si lo toman bien, no, por ejemplo sale de, de, de un lugar con estepa, este mar y sigue el 60% del viaje es, es por la estepa, sí. pero cuando uno comienza a llegar a la zona de transición y se puede encontrar con los lagos y las montañas pisa un paisaje totalmente diferente que este es, es maravilloso eh, es, es, a mí particularmente me gusta todo el paisaje no pero hay hay gente que viene a buscar la estepa por ejemplo el el, el americano el europeo eh, normalmente les gusta hacer el recorrido en el tren porque eh, ellos tienen lagos montañas pero la zona de estepa es algo que a ellos les interesa mucho y vienen a buscar ese tipo de paisaje eh, al argentino a lo mejor le guste más el tema del, del lago y las montañas uh -huh. no la zona de cordillera pero este hay público para todo y, y con respecto a las a las salidas estamos saliendo con una frecuencia semanal los días viernes de vie hacia bariloche y los días domingo de bariloche hacia viena eh, la ocupación nosotros por protocolo podemos salir con un 80% de ocupación como máximo. Ajá. Para que, que se dé un 80%, de ocupación, eh, un 80 de ocupación, tiene que haber grupos familiares este, para que puedan viajar juntos. Eh, si no hubiera suficiente cantidad de, de familias o, o, o parejas que viajen, eh, tenemos que dejar un asiento de por medio. Entonces, este, a veces salimos con un 60%, a veces con un 70%, Eh, a veces con unos 50, depende cómo se vayan dando las ventas eh, nosotros tenemos un sistema de venta online, inclusive entonces la gente entra y se reserva el asiento directamente eh, entonces a veces eh, se reservan los asientos de a uno y después si hay una familia es muy difícil poder juntarlos pero pero bueno, todo depende de cómo cómo vayan viniendo las reservas eh, pero ya te digo pueden llegar normalmente, salimos Salimos siempre completos, uh -huh. pero con un diferente porcentaje. A veces salimos con un 60, a veces con un 70. Un promedio del 65, el 66% estamos saliendo. ¿Están trabajando eh, con eh, mucha demanda? O sea, tiene hay que si yo, ¿tendría que sí. viajar a Abriloche o a algún lado? ¿Tengo que comprar con mucha anticipación los pasajes? Sí, sí. Ahora igual comentamos que ya cuando comienzan las clases eh, baja bastante. Para nosotros comienza la temporada baja. Uh -huh. Pero todo el mes de marzo está, está hay mucha demanda. Eh, no sé cómo va a venir abril, eh, tenemos Semana Santa la primera semana de abril, así que yo calculo que también va a estar movido. Y, y después normalmente lo que dice la estadística es que empieza a haber menos demanda, pero eh, no sé cómo, cómo va a ser este año. Bien. Muchísimas gracias, Néstor, por esta comunicación, por atendernos. Y bueno, ya nos estaremos comunicando nuevamente. Cómo no, cuando guste. Muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias a usted. Bien, ahí estábamos hablando con Néstor, el presidente del de, eh, Tren Patagónico.